probablemente sea uno de los peores hospitales, el hospital de salud mental. Porque <If> la que、no、se quería morir era yo, no miro. Y no pude ayudarlo. Y no pude. みんなこのね、皆さん。